Hola de nuevo y bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de SpanishPodcast.net. Hoy vamos a hablar sobre cómo decir en español que algo te gusta. El verbo gustar suele causar dificultades a algunos estudiantes de español. Gustar, aunque tiene un significado sencillo, puede ser un verbo complicado para estudiantes de español. Si estudias gramática, habrás visto que existen verbos transitivos y verbos intransitivos. Los verbos intransitivos son los que no necesitan complementos, como el complemento directo o el complemento indirecto, por ejemplo. El verbo gustar puede comportarse de las dos formas. El verbo gustar puede ser transitivo en algunas ocasiones, eh, intransitivo en otras. Sin embargo, hay muchas alternativas y expresiones que puedes utilizar para decir que algo te gusta. De eso es de lo que voy a hablarte hoy. Bueno, eh, en primer lugar, ¿qué significa el verbo gustar? Es probable que sepas lo que significa este verbo. El verbo gustar se utiliza bastante en español y en cualquier idioma. En español puede utilizarse para varias cosas. Gustar puede usarse para decir que algo te resulta agradable, que te sientes bien haciéndolo. Puede referirse a algo físico o también a acciones. Por ejemplo, me gusta hacer deporte, me gusta cuando llueve, me gusta el chocolate. Me gustan las películas antiguas o me gustan las bebidas dulces. Gustar también se utiliza para decir que una persona te resulta atractiva. Puede ser que esa persona te resulte atractiva por su físico, por su personalidad o por cualquier otro motivo. En España se suele utilizar de esta forma cuando existe interés amoroso. Por ejemplo, David me ha dicho que le gusta Carmen. Quiere decir que David se siente atraído por Carmen y posiblemente esté interesado en iniciar una relación con ella. Pero cuidado, esto depende mucho del contexto. En algunas ocasiones puede que alguien malinterprete el significado. Una persona puede gustarte aunque no tengas interés en una relación amorosa. Esto puede provocar confusión algunas veces. En español, cuando alguien conocido te gusta pero no tienes interés amoroso por esa persona, solemos utilizar otras expresiones, como "David es muy simpático". Carmen me cae bien. Me caes bien o Sergio es muy majo. Estas expresiones indican que esas personas son agradables para ti, pero no tienes un interés amoroso por ellas. Por ejemplo, si a una persona le dices "me gustas", esa persona entenderá que tienes un interés romántico por ella. Si en cambio dices me caes bien. Esa persona entenderá que es simpática, que es buena persona o que te gusta su forma de ser. Otro significado que puede tener el verbo gustar es probar una cosa. Generalmente se utiliza con alimentos o bebidas. Este es un lenguaje muy refinado, culto. Se usan muy pocas ocasiones pero se puede escuchar el verbo gustar con este significado en personas que se dedican al sector del vino o de la alimentación. Por ejemplo, gustaré ese vino tan bueno que me dijiste. Quiere decir que me has hablado de un vino muy bueno y quiero probarlo. Otras formas de decir que algo te gusta. Como dice antes, en español puedes decir que algo te gusta de varias formas. Vamos a ver algunas. Me encanta. Cuando dices que algo te encanta, quiere decir que algo te gusta mucho, que te gusta muchísimo. La palabra encanta es del verbo encantar. Encantar significa utilizar poderes mágicos, utilizar la magia. Cuando algo te encanta, quiere decir que ese algo tiene efectos mágicos sobre ti. ¿Te gusta tanto que es como algo mágico? Es un sentido figurado. Por ejemplo, me encanta el chocolate. Quiere decir que me gusta mucho el chocolate. Otro ejemplo. A Inés le encantan las fiestas de disfraces. Quiere decir que a Inés le gustan mucho las fiestas de disfraces. Mola El verbo molar en español significa gustar. Es un verbo que se utiliza en el lenguaje coloquial. Se suele utilizar cuando algo te gusta bastante o te resulta muy interesante. El verbo molar solo se suele utilizar cuando hablas con amigos o personas con las que tienes confianza. Escucha este ejemplo. Me mola tu coche. Quiero decir que he visto tu coche y me gusta o me resulta interesante. Tal vez es muy bonito, es muy moderno, es un coche clásico o tiene una mecánica de alta precisión Por alguno de estos motivos me gusta tu coche o me resulta interesante. La palabra mola suele utilizarse como interjección. Es decir, eh, se utiliza para expresar un estado de ánimo a otra persona. Se utiliza de esta manera cuando sientes sorpresa o alegría porque alguien te dice algo o te enseña algo que te gusta. Imagina que tienes un amigo con el que compartes una afición. A los dos os gustan las series de televisión, y coleccionáis objetos de esas series. Una de vuestras series favoritos es Juego de Tronos. Un día tu amigo te dice que vayas a su casa, que quiere enseñarte algo. Cuando llegas a su casa, ves que ha comprado una réplica de una de las espadas de la serie. Es una réplica perfecta. Nada más ver la espada le dices a tu amigo ¡Cómo mola! Con esta frase quieres decir que te gusta mucho y que además es una sorpresa, que no lo esperabas. Fíjate en cómo cambia la entonación entre la frase anterior ¡Me mola tu coche! Y esta frase ¡Cómo mola! En este caso, la entonación indica entusiasmo, alegría, ilusión, sentimientos. ¡Qué pasada! Esta es otra forma de decir que algo te gusta mucho. Es equivalente a cómo mola. Se puede utilizar en las mismas situaciones. También se utiliza cuando alguien te cuenta que le ha ocurrido algo extraordinario. Por ejemplo una amiga te dice, ayer fui a la carrera y he conseguido clasificarme para los Juegos Olímpicos. Tú le contestas, ¡qué pasada, es estupendo! Tu amiga ha conseguido algo extraordinario, algo muy bueno. Así que esta expresión es una forma de decir que te gusta lo que ha ocurrido, de darle la enhorabuena y felicitarla al mismo tiempo. Hay que tener cuidado con la entonación, con el tono de voz, la frase ¡qué pasada! También se puede utilizar para referirte a algo malo. Por ejemplo, ¿has visto la noticia? El alcalde ha robado 2 millones de euros. ¡Qué pasada! En este caso se utiliza la expresión para decir que la noticia, lo que ha ocurrido, te parece algo muy importante, inesperado. Es importante el tono de la voz. FASCINAR Otro verbo que puedes utilizar para decir gustar es el verbo FASCINAR. Este verbo suele utilizarse cuando algo te gusta mucho, pero porque te resulta interesante. En general no suele utilizarse mucho, pero si lo haces, demostrarás un buen nivel de español. Puede ser una buena idea utilizar este verbo si necesitas impresionar en un examen oral o demostrar tus conocimientos. Es posible que conozcas una serie de televisión llamada Star Trek. Tal vez conozcas mejor las películas, especialmente si eres muy joven. Yo me refiero principalmente a la serie de televisión original, la de los años 60. Y a las películas de los años 80. Star Trek era una serie de ciencia ficción sobre exploración espacial. Los personajes eran exploradores, estudiaban nuevos planetas, otras civilizaciones e investigaban el universo. Bien. En esa serie había un personaje llamado Spock que estaba interpretado por el actor Leonard Nimoy. Este era uno de los personajes favoritos de la serie y se hizo muy popular. Spock era del oficial científico, así que le interesaba cualquier cosa nueva que pudiera aprender. Cada vez que en sus viajes Spock encontraba algo raro, algo diferente, algo nuevo, decía "fascinante". Con esto quería decir que era muy interesante. Le interesaba mucho estudiar ese fenómeno, ese planeta o lo que hubiera descubierto. Cuando descubras algo interesante, puedes decir también fascinante. Generalmente el verbo fascinar se utiliza con un pronombre. Escucha estos ejemplos. Me fascina estudiar el clima. Te fascina la moda. Le fascina la mecánica. Una frase que suele decirse mucho en español es la siguiente. A los niños les fascinan los dinosaurios. Quiere decir que a los niños les gustan mucho los dinosaurios, les resultan muy interesantes. Me has dejado sin palabras. Alguna vez hemos comentado en SpanishPodcast.net que en los cursos de idiomas se suele hablar poco sobre frases que expresan sentimientos. La frase me has dejado sin palabras se utiliza bastante en español, cuando por el contexto es necesario. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien ha hecho algo bueno por ti? Algo tan bueno que no consigues expresar lo que sientes de verdad. Te sientes tan emocionado que no consigues expresar tu agradecimiento, dar las gracias. No sabes qué decir. Estás tan agradecido que no sabes qué decir exactamente. Puede ser porque sientes muchísima alegría, porque sientes muchísima emoción o motivos parecidos. En estos casos se suele decir, me has dejado sin palabras. Al decir esta frase estás indicando que estás tan agradecido que no sabes qué decir. Estás tan emocionado que no sabes cómo expresar tu agradecimiento. Al igual que ocurre con algunas de las otras frases, la entonación es importante. Esta frase puede utilizarse también cuando los sentimientos no te permiten expresar lo que sientes, pero porque estás muy triste. Muchas veces no sabes qué decir, entonces dices esta frase. Me has dejado sin palabras. Y estas son algunas formas de decir que algo te gusta en español. ¿Conoces más? Si quieres, puedes compartirlas con todos a través de los comentarios de la web, de Facebook o de las redes sociales en las que estamos. No dudes en hacer clic en Me Gusta, de nuestra página de Facebook. Tenía que decirlo en este episodio. Si no te quieres perder ninguna de las publicaciones que hacemos, recuerda que hay una opción llamada Ver primero en Facebook. Si la activas, aparecerán nuestras publicaciones en primer lugar cuando entres en Facebook. Esperamos que te guste este episodio, que te mole, que te fascine, que te encante y que te parezca una pasada. Lo que no queremos es que te deje sin palabras. Queremos todo lo contrario, que hables mucho español. Un saludo y hasta el próximo episodio. Esto ha sido todo por hoy. ¿Recordad?